Hace años cumple la Biblioteca Teresa Pérez, bastión allí de la lucha cultural en el barrio Escondido. Y vamos a conversar unos minutos con Lorena Espíndola para que nos cuente cómo se está preparando esa celebración. Muy buenos días, Lore, ¿cómo estás? Hola Cintia, buen día. Ay, como estoy contenta, <ríe> contenta y con una manilla de fiesta. Así que ahí estamos, acá. Hoy, día de la Biblia, día de limpieza,、eh, de pintar y de, de preparativos. Bueno, este, ¿qué va a suceder este sábado? Bueno, este sábado, la fiesta comienza a 19 horas. acá en el barrio, gane 550 barrio escondido y va, va a estar para inicio de, o sea, del día va a estar pica que es un grupo de, de juegos con dos chicas que vienen con un montón de juegos para las niñeces así que apenas vengan、eh, va a estar todo el espacio de juegos después vamos a tener a la escuela integral de tambores、uh -huh. don caballo mota Eh, levantando polvadera para bailar un poco de folclore chacarera que nos、Tomá. encanta el que, ha, el que ha venido a las fiestas sabe que ya se, se arma una ronda hermosa de baile así que va a estar、eh, levantando polvadera para eso g a b y Fontán y i v á n y Palavecino van a estar、eh, con el cuartetazo así que ahí le vamos a meter unos pasos prohibidos <ríe> y después Para cumbianchar、eh, en la que arranca, que me dijeron que está muy buena, así que bueno, para cerrar la noche, metacumbia ritmo. ¿Y de, de qué barrio es la que arranca? Me parece que no lo、no、sé, no sé, yo lo he visto por el Gutaló, pero no sabría decirte. Ajá, bueno, porque más que por la zona. Esa,、eh, Sí, son nuevos, me parece, y, y la están rompiendo, así que nos van a venir a visitar acá a la, la Biblia. Lore, el otro día repasaba un poquito yo al aire, así, usando un poquito la memoria,、sí. de este, todo lo que ha pasado en estos、eh, 15 años de la biblioteca. ¿Cómo llegaste vos y, y qué es lo que haces ahí? Ay, bueno, yo l l e g o a la biblioteca hace 8 años. Llegué con un taller de cine. Yo antes trabajaba en, en un CAI de la escuela 78 del barrio de La Tuel.、Uh -huh. Y en esa, en, bueno, en esa escuela、eh, trabajaba otra compa que hacía Murga,、eh, la Blanquita. Me invita a la biblioteca a hacer un taller de cine para adolescentes y desde ahí no me fui más.、Claro. Eh, ahora eh, soy bibliotecaria a la tarde y tengo un taller de, de artes visuales y mucho de lo que se va a ver en la fiesta va a ser parte. De ese taller de, bueno, de arte y también un taller de dibujo que, que se dio de manera así como espontánea por una de las mamás y uno de los niños que, que vienen los miércoles a la mañana. Y bueno, parte de acá también en la fiesta va a haber la muestra de todos los talleres. Bueno,、uh -huh. También va a haber muestra de, de ese taller en particular donde se hizo un mural、eh, de la huerta y, bueno, y el telón que hacemos cada dos años. Lo renovamos, así que bueno, eso ya hace ocho años que estoy nueve, nueve acá en la biblioteca. Y cómo, ¿cómo crees que es la relación, el vínculo con los libros del barrio, del barrio y los libros? Mira, nosotros tenemos como una, una ideología o una política, por así decirlo, que siempre que íbamos a la, fiera, la fiesta del libro, yo fui dos años seguidos、uh -huh. y. Al momento de elegir lecturas, elegimos cuentos para niñeces las mayorías, y poesía, son como los dos fuertes que tenemos nosotras acá, y mucha imagen. Así que la relación que tienen las niñeces y las personas que vienen a buscar libros, tiene que ver con la imagen, con la potencia de la imagen,、uh -huh. con el color, porque bueno, nosotras todas tenemos como una relación muy fuerte con esas partes de las artes、eh, visuales. visuales. así que... Claro, todo lo que hacemos tiene que ver en relación a eso, a la ilustración, al dibujo, a la potencia de la imagen. Sí, y que、eh, valga una cosita,、eh, son los libros más caros, además. Sí, exactamente. Nosotras、eh, preferimos a veces hacer esas t compras súper grandes, por ahí de editoriales que son súper caras, pero los, las niñeces se acercan, creemos que se acercan a las lecturas a través de las, de las imágenes, ¿no?、Claro. Las imágenes llenas de color, llenas de, de significado, bueno, y eso. A su vez, nosotras con esos libros también hacemos lo, los talleres del año, ¿no? Los usamos para, como disparadores para diferentes actividades.、Mm -hmm. eh, siempre están en movimiento los libros. Además, no solo hay libros de ilustraciones, sino libros interactivos, ¿viste? Que, tienen, que son de pop-up o otros que son con anteojitos. Bueno, hay, hay, la verdad es que nosotras tenemos como una biblioteca hermosa. Bueno, cualquiera que hable de su biblioteca va a decir lo mismo, ¿no? Pero bueno,、eh, nada, es hermosa y, y son hermosos los libros también que, que tenemos. Bueno, ¿cómo hace nuestra audiencia para colaborar con esta fiesta? Para colaborar, tiene que... Bueno, primero te, estamos con una campaña que se llama la campaña del Chor y Mariposa, que también es tradicional. porque nosotras en la b i b l i o convidamos lo, los choris a las niñeces que vienen a la b i b l i o que son más de 40, y después hubo su, sus mamás, n o que,、uh -huh. que también vienen a la huerta. Así que toda esa campaña es para eso. Entonces,、eh, ya estamos prontas a la, a la, a la fiesta, pero todavía se, se, o sea, recibimos donaciones. Pueden entrar al Facebook de la Biblioteca, Eh, para chusmear,、eh, para aportar a la campaña y también ahora estrenamos Instagram con esta fiesta porque no teníamos, pero bueno, ahora decidimos tener, así que también pueden entrar a, nuestra, a nuestro Insta, este PBB, i l i o t e c a es BP Teresa Pérez. BP Teresa Pérez. Sí, en el Facebook es, sí, el Facebook es, es Teresa Pérez Biblioteca. Van、bueno, a entrar por ahí, van a dar el flyer rodando, lo ven ahí si quieren aportar, esa es una forma. Y si no, también les esperamos acá en nuestra fiesta, en nuestros 15 años. ¿Y va a haber, ¿va a haber cantina? Va a haber cantina,、ah, por、bueno. supuesto, precios populares. Cosas, va a haber cantina, va a haber para comer también algunas tortas,、eh, al guiso, el guiso es súper importante también,、eh, porque también somos conocidas por el, por, el espect、eh, por el espectacular guiso que hacen las compañeras de la huerta. Para l o s que son veganos,、uh -huh. así que también está el lisito. Bueno, y va a, ser, va a estar un poquito fresca la noche, no mucho, así que llévense un, un pequeño abriguito, no mucho. Sí, así parece. También viste que diciembre es llovedor, estamos、sí. rodándole. <risa> Pareciera que no va a llover, pero bueno, esta también es una información para dar. Si, si llueve mucho, mucho, hay posibilidad de, de pasar la fiesta, pero esperemos que no hagamos fuerza. Y, y cruz de sal. Bueno, no, sí, exacto. Cruz de sal en el patio para que si llueve、exacto. sea un ratito a la siesta nomás. mira, s i n t i a un dato la compañera hasta las 5 de la tarde. Si, si, si llueve, llueve, llueve, llueve. A las 5 de la tarde, ahí por ahí suspende m u c o Bueno,、si、no, arrancamos con fuerza. Por supuesto, no, no, no va a llover, no va a llover. Y si llueve, va a ser a l a s i e s t o no va a llover. ¿Eh? Bueno,、sí. eh, te mando un abrazo enorme, Lore, y por supuesto、ah. nos vamos a encontrar el, el sábado allí. Ay, nos vemos, nos vemos con todo. s Te mando un abrazo a todos los d e la radio, a toda la audiencia y les esperamos a todos muy felices. Bueno, ya sabes, hasta luego, Lore. Ya sabes,、hasta、para, bye, para bye.、Eh, colaborar con la, los 15 años de la Biblioteca Teresa Pérez allí en el Barrio Escondido, Fiesta Biblio 2023 es el alias y ahí podés hacer tu. Tu humilde donación para comprar chorizos y así también este, que los vecinos y las vecinas puedan tener su, su fiesta que la merecen, porque han trabajado muchísimo para ello. Ya venimos.